Bueno, a ver, eh, para, para la familia es un alivio, eh, porque, ahora eh, ver, recordemos, eh, Juan Andagaray falleció en el curso de CORE en Bahía mientras estaban dando un entrenamiento en el marco de todo el desgaste físico que había tenido y eh, estar en el agua sin saber nadar, y eso generó que termine falleciendo. Después de que les habían hecho distintos tipos de prácticas, Eh, abusivas, ¿no? Y mmm, esto fue en abril del 2021, el 15 de abril. Eh, un año después, aproximadamente, estábamos llevando el juicio adelante. Eh, en un caso que ha sido una investigación difícil, ¿no? Porque era dentro del marco de la policía, pero pudimos llevarlo a juicio, tener la responsabilidad y tener las condenas. Y de ahí empezó el, el gran problema del caso, que fue en las instancias superiores. El Tribunal de Impugnación 1 confirmó todas las condenas, llegó al Superior Tribunal de Justicia, dijeron que no lo habían revisado del todo bien, lo mandaron para atrás. El Tribunal de Impugnación 2 confirma todas las condenas, llega de nuevo al Superior Tribunal de Justicia, eh, que dice que otra vez no hicieron la revisión bien y lo volvió a mandar para atrás. Este es el tercer tribunal de impugnación que interviene eh, y, y, bueno, termina confirmando otra vez las condenas de todos los policías. A esta altura el proceso, más allá de que se confirme, en el, para la familia fue un desgaste gigantesco que termina siendo tan duro eh, como si no hubiesen confirmado las condenas, ¿no? Por todo lo que ha pasado tantas veces, repetir lo mismo y demás. Sin perjuicio de esto le genera algo de alivio porque a esta altura se pensaba que que bueno que, que podía haber sido que, que modifiquen incluso alguna cuestión y no pasó. Así que eso es un poco la sensación de la familia y un caso que, que, que había sido muy bien investigado por el Poder Judicial, que habría se había trabajado una causa tan grande con tanto aplomo en, y, y se había hecho tan rápido lamentablemente se trabó todo en las instancias superiores y terminó de alguna manera quedando una sensación de no justicia, más allá de que se hizo justicia, ¿no? y, y ahora hay que esperar a ver si el Superior Tribunal de Justicia por cuarta vez eh, vuelve a decir algo o ya ratifica esta sentencia, eh, eso es lo que queda esperar. Claro, justamente eso era lo que queríamos terminar de, de entender en toda la, en toda esta cuestión jurídica, si quedaba firme oficialmente la sentencia o si todavía quedaba alguna instancia de apelación. No, queda nuevamente la instancia de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, uh -huh. eh, que bueno, en, en condiciones normales te diría difícilmente que, ya, que haya algún tipo de modificación, porque ya está, tres tribunales re, lo revisaron. Esto es algo que no... Muy pocas veces pasó de tener tres, eh, es más, creo que nunca pasó de tres tribunales de impugnaciones que intervengan y, y que ratifiquen las condenas, pero de, de esta manera, porque han intervenido tres tribunales de impugnación pero con modificaciones sustanciales. En este caso no, no pasó. también teniendo en cuenta los tiempos de la justicia, ¿cuándo más o menos se va a saber con exactitud? Sí, esto va a llevar por lo menos tres o meses más para ver qué es lo que hace el superior tribunal. Eh, estimo que más o menos estamos hablando de ese tiempo. Después queda una instancia más que es la Corte, pero bueno, ya ya sería a nivel federal, ya no sería más a nivel local. Claro. Hablando ahora de, del caso ¿no? que vos hacías eh, hace un rato mención de bueno de todos lo, los pasos, de todos los años, de todo lo que ha ocurrido de las días y vueltas, ¿sentirás que este este fallo y este juicio particularmente sienta algún precedente cuando hablamos de responsabilidad de fuerzas de seguridad? Sí, el caso sentó un precedente importante en el marco de... Yo creo que, que marcó un antes y un después en la investigación dentro de la policía donde... Eh, en un caso tan grande, recordemos que en nuestra provincia los casos que habíamos tenido hasta acá, eh, digamos de similares características en cuanto a la trascendencia del caso y lo difícil, habían sido el caso Solano, el caso Muñoz, eh, casos que habían eh, generado mucha controversia, que habían con, eh, encontrado dificultades para investigarse, que se habían de alguna manera politizado, Eh, y este caso logramos que de alguna manera nada de todo esto pase y que se pueda llevar adelante en una investigación con toda la colaboración de la policía y demás. Habíamos trabajado muy responsablemente y habíamos llegado a, a encontrar las consecuencias, porque esto había arrancado este caso como un uno en el cual lo que había pasado era que se había dado un chico y después resultó de que se vieron todas las prácticas que se habían llevado adelante en la policía. Entonces, esto sentó un, un caso muy importante de que si evitamos la politización del caso, si evitamos que... que y, y trabajamos seriamente, se puede trabajar en un caso donde está involucrada la fuerza, con colaboración de toda la fuerza, incluso investigando la fuerza provincial y las no fuerzas federales, como pasó en otros casos, había sido un ejemplo. Y además la velocidad con la que se trabajó y el juicio. En, en te digo, en un año estábamos en la etapa ya de juicio en más un año y medio teníamos la revisión eh, era una clara muestra de, de, de lo bien que estaba funcionando el sistema pero bueno, lamentablemente también deja un antecedente malo de, de cómo se fue de cómo todo lo que fue generándose posteriormente en las instancias superiores terminó de alguna manera generando una sensación de que, de que caso se demoró de que la justicia fue lenta, de que generó incertidumbre a todos. Porque imagínense, para la familia la incertidumbre de qué iba a pasar y qué iban a hacer con, con las condenas. Uh -huh. Y para los imputados que dos veces se la, la, eh, digamos el fallo del tribunal de impugnación y que lo reenvíen, también es una sensación de que algo van a modificar y encontrarte con esto también es una sensación muy difícil de afrontar. Entonces, lamentablemente terminó siendo un más un ejemplo. Todo lo bueno que dice la justicia, lo echó por la borda en, en otro sentido. Eh, Darán, por último, y agradecí entre los minutos. saber un poco cuál es el estado de los, de los condenados. ¿Están cumpliendo la prisión? ¿Están libres? No, no, no están cumpliendo todavía la pena de, de prisión efectiva. Por, primero porque no están firmes. Mm. Las condenas hasta tanto no están firmes, al menos en el orden local, no han estado todos a derecho, por eso también te digo, ¿no?, de, de lo lento de, de todo esto, eh, no, no estaban cumpliendo presión preventiva porque todos estuvieron a derecho, no tienen medidas para no para, para comparecer y todo lo demás al proceso que las han cumplido todas, así que eh, por eso mismo también de que se ha retrasado tanto el cumplimiento de la de las condenas, pero hoy están todos en situación de libertad, cumpliendo las medidas que se les han impuesto del primer momento y las han cumplido todas no, no ha, en este momento no hay ninguna elemento todavía para para, para que no sea así Bien, Damián, la última la familia, ¿cómo se encuentra con todo esto, con el fallo y, y todo lo que se espera? Bueno, ayer hablé con ambos, con Adriana y con, y con Tito Magaray y Ya te digo, bueno, con estas sensaciones encontradas que te relaté previamente, uh -huh. algo de sensación de alivio, porque después de, de revocarse dos veces, tenían la sensación de que de que esto podía ser mucho peor. Así que una cierta sensación de alivio, porque si vos te preparás para algo mucho peor, encontrarte con esto, de alguna manera eh, lo alivió. Pero con, con estas sensaciones que yo que vivía inicialmente. Bien, perfecto. muchísimas gracias Por favor, un abrazo grande. Adiós.